Hola, somos privilegio de dar una ONG del partido de Pilar que inició a fines del 2016 con el objetivo de dar apoyo y asistencia a personas en situación de calle y ayudar a la comunidad. Hace unos años que comenzamos a brindar asistencia a comedores y merenderos de la zona, juntando donaciones y comprometiéndonos con las necesidades del lugar y los niños. Con la emergencia sanitaria que nos atraviesa hoy en día, salimos a s e r fuerte a la colecta de donaciones para seguir ayudando a los que más necesitan. Te invitamos a conocernos y a sumarte a colaborar. En este momento estamos recibiendo donaciones de alimentos no perecederos, mantas, ropa de invierno y artículos de higiene personal. Para colaborar, contactate con nosotros por Instagram o Facebook buscándonos como privilegio de dar, o comunicate por WhatsApp al. 11 66 64 0575 o al 0230 46 99 573. Muchas gracias.